Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial. Te habla Jairo. Hoy es enero 8 de 2014. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué rico! Estamos avanzando nuevos ciclos. Son las 11 y 8 de la mañana, el momento en que estoy grabando esta presentación en audio. Y quiero compartir contigo dos escenarios que eh, de pronto te pueden ayudar en tus actuales procesos. Te voy a explicar un poco el contexto al cual estoy llegando a esto, porque también fue muy curioso, muy muy bonito, porque la verdad no lo tenía muy presente y es lo que te voy a explicar a continuación ¿qué es lo que pasa? desde el año pasado tengo muy claro que este 2014 hay dos grandes escenarios en los cuales debo centrar mi atención y mi tiempo y tienen que ver básicamente con los eh, dispositivos móviles y smartphones estamos trabajando en unas actualizaciones de software y también en la divulgación de contenidos, buscando que crear estrategias eh, básicamente complementarias para la divulgación de nuevos o de nuevas versiones de, de productos que actualmente manejo y poseo Entonces lo, lo móvil pues es un escenario muy muy importante, eh, ya hemos hecho unas pruebas en App Store, en Android, bueno en varios escenarios y, y, y hay que generar unas estrategias interesantes y en todo ese desarrollo pues me di cuenta que más que, que el escenario móvil lo importante es el contenido que se va a llevar a eso, entonces eso me hizo dar un paso atrás y darme cuenta que ese contenido más que tenerlo en móvil lo que va a hacer los móviles capturarlo de algún lado y ese lado es la web lo más lo más sencillo es la web entonces eso me llevó a desarrollar una plataforma web que pudiera ser eh, directamente usada en web o sea desde escritorio desde portátiles desde smartphones y a la vez también en algún momento más adelante por aplicativos móviles entonces el año pasado alcancé a hacer unos ejercicios interesantes creando sitios web diseñados para móviles y eh pues estoy viendo que que que se van a crear varios sitios y y es más óptimo manejar esos sitios desde un mismo sitio que tener varios sitios dispersados a la vez, entonces una de las cosas que hice este fin de año fue terminar de implementar una plataforma que permite desde un mismo espacio manejar diferentes sitios web, pensando que están optimizados para contenidos de web y también de móviles, digamos que ese es como como un punto plus que tiene bien bien importante, un, un, un valor agregado y bien importante, entonces ¿qué pasó? Eh, Eh, pues ya se montó la plataforma, ya está funcionando, ya hemos hecho pruebas, ya actualmente tenemos 20 sitios montados a modo de prueba, a modo de demo. Eh, de esos 20 sitios ya hay 11, 3, 13 sitios que ya sus dueños están haciendo cambios, contenidos, pruebas, etcétera, etcétera. Y la idea pues, es, es, es, es estructurar bien esa, esa plataforma. Entonces, eh, he tenido unas conversaciones la última semana con, con una empresa proveedora de hosting, está, hicimos una alianza interesante... Eh, me están ofreciendo unos precios muy interesantes, pero más que eso lo que me interesa es retomar una de las ideas que te estaba diciendo al comienzo y es que pensando un poco en ayudar a estas personas que están creando sus sitios, una de las primeras necesidades que uno tiene con su sitio es empezar a crear visibilidad, empezar a crear Eh, posicionamiento al comienzo cuando uno crea una página web pues la página web la conoce uno y la mamá <ríe> o la familia ¿sí? eh, de ahí en adelante pues uno es mercado natural y de pronto pagar publicidad y a veces uno no tiene el presupuesto entonces digamos que dar a conocer una página al comienzo no es fácil pero se puede inicialmente lo, lo más sano es con, con el mercado natural que uno tiene Pero entonces yo también pensando un poquito, bueno, ¿cómo motivar a estas personas a que vean el gran potencial que tiene Internet con sus páginas web? Pues decidí tomar una idea y era crear un directorio de personas comprometidas con ser mejores personas. Y aquí viene un poquito lo trascendental mío. Yo en 2009 conocí una frase, o, o, o hice conciencia de una frase que me gustó mucho, que en su momento se le atribuyó a Mahatma Gandhi, que es, sé el cambio que quieres ver en el mundo. No sé qué tan cierto sea si fue Gandhi o no el que lo hizo, porque en estos días estuve investigando un poquito y por ahí encontré unos unas referencias a que no era tan cierto que era Gandhi. Pero bueno, independientemente de si fue o no Gandhi, la frase en sí es muy muy coherente con con un sentir muy personal mío y ahí en ese momento se me ocurrió pues trabajar un escenario que se llama Siendoelcambio.com. Yo en 2009 compré el dominio, en 2010 alcancé a hacer algunos pruebas con algunas conferencias eh, alcanzamos a hacer como cuatro o cinco conferencias pero digamos el modelo de negocio no lo tenía muy claro no estaba muy definido y, y, y pues no siguió el sitio ahorita di, vi una opción muy bonita de complementar estas dos ideas o sea las personas que están creando sus páginas web sus sitios web y siendo el cambio que puede ser un o que va a ser un director especializado de muchas cosas donde tú puedes encontrar muchas cosas Y con un componente importante es que las personas que van a estar ahí, ya sea promocionando sus servicios o, o, o productos, pues tienen que de alguna forma comprometerse a que están asumiendo un cambio, prestando lo mejor de sí en sus servicios o sus productos. Digamos que ese es como el, el compromiso único que por ahora está presente. Eh, entonces, ¿por qué te estoy compartiendo este audio? porque eh, a partir de esta fecha de enero 8, vamos a empezar a trabajar simultáneamente este espacio, Siendo el Cambio que es SiendoelCambio.com aquí en este enlace, bueno, eh, adjunto este audio vas a encontrar un un enlace que te permite mmm, conocerlo esto esto hasta ahora está iniciando esto digamos tú eres una de las primeras personas que lo va a conocer ahí la idea es que vamos a crear un directorio de personas que de alguna forma estén interesadas en su autoconocimiento y crecimiento personal y que a la vez tengan algún producto o servicio ya sea de forma independiente o una empresa o local o establecimiento comercial que quieran dar a conocer sí eh, esta es una red que se me hace sana en la medida que pues nos ayudemos muchos pues todos nos vemos beneficiados y, y por ende pues estamos creciendo nosotros y en consecuencia nuestro entorno. Eh, la idea está ahorita muy, muy en, en pañales, digamos, pero digamos la estructura la tenemos ya muy presente, es, ya sea a qué quiero llegar, a dónde queremos llegar, pero todos nos hay que hacer unas pruebas. Entonces mi invitación es si tú tienes actualmente algún producto o servicio que quieras dar a conocer o divulgar, pues esta sería la forma de hacerlo, ya más adelante te digo cómo, cómo, cómo se hace, en la misma página pues va a aparecer la, la información de cómo se hace y la única condición es que tengas una página web, ¿por qué? pues porque esto es un medio virtual y a través de ese medio virtual es que nos vamos a contactar, esa página web puede ser lo que quieras o sea puede ser un dominio genérico, de pronto tu perfil de Facebook o, o lo que sea Eh, no lo recomendaría, si tienes una con mucho mejor y ahí es donde entra el otro escenario eh, eh, si no tienes una página web o actualmente tienes una página web o has pensado tener una página web, actualmente estamos teniendo una oferta muy interesante y es la siguiente y es que eh, con esta alianza que hice con estos personajes ellos están muy interesados en ver la plataforma funcionando y corriendo, entonces me dijeron Bueno, hagamos la prueba con 50. Yo les subsidio el, el, el dominio.com. Eh, les puedo subsidiar otra cosa. Usted subsidie también una cosa. Y hagamos la prueba con un grupo de personas a ver qué pasa. Entonces, básicamente, lo que ellos me dijeron es eh, me van a subsidiar la creación de dominios.com eh, pero eso solo lo podemos hacer con 50 dominios. Que es un dominio.com? Pues es la dirección con la cual se reconoce tu sitio. Por ejemplo, siendo el cambio.com es el dominio. Bueno, técnicamente no el término dominio es solo para la las últimas tres letras, pero trabajémoslo así, así, es como digamos es como se trabaja, eh, jairofonseca.com es el dominio, eh, astrologia.esasíesimple.com es el dominio, entonces la creación de esos dominios.com tiene un valor en el comercio de 13 dólares, con solo crear el dominio no tienes tu página web, tú tienes que comprar o, o arrendar un alojamiento en máquina para tener tu página web, entonces estas personas lo que están haciendo es, bueno, financiamos el dominio nosotros se los compramos, Eh, les vamos a financiar un tiempo de hosting eh, que viene siendo aproximadamente como un mes y el resto pues los vamos a dejar a, a, a precio costo nuestro y usted cuánto está dispuesto a, a, a subsidiar, entonces yo también pues puedo subsidiar algo y es como la capacitación en la o no, es la capacitación en la enseñanza y la creación del contenido que hay en tu sitio web, normalmente este producto va a estar costando 219 dólares, 219 dólares es crear el dominio darse alta en el sistema y arrendar un año de hosting en, en, con esta empresa, que, que se hace a través mío. Ahorita, solo para 50 personas, vamos a hacer eso por 99 dólares. O sea, con 99 dólares, realmente lo que estás pagando, aquí haciendo así cuentas, es el, el, el hosting, pero, pero un hosting muy económico, alrededor de 8.25 dólares por mes, y estás recibiendo tu dominio.com, El, el alojamiento en sí y un curso de capacitación que yo estoy haciendo que estoy montando, que también puedes ver aquí el enlace, el adjunto al link para que lo veas que se le colocamos un valor nominal de 97 dólares con eso tú vas a aprender todo lo que yo hago con mis campañas de internet con los diferentes productos, todo como yo lo hago, realmente la única diferencia es pues el contenido, que el contenido mío es muy particular, digamos la forma mía en que lo expreso también es muy particular, pero las técnicas Eh, los alojamientos, las herramientas todo todo lo que yo hago yo te lo voy a compartir ahí en ese curso, ¿por qué? pues porque digamos se me hace sano, se me, me gusta compartir, en algún momento hace muchos años lo pensé hacer, varias personas me han venido preguntando, oh, Jairo monteme el sitio, hágame esto, y yo la verdad les he dicho que no pues porque el tiempo eh, toma tiempo, o sea montar un buen sitio toma tiempo, puede tomar de uno a tres meses Eh, montarlo digamos con lo mínimo, con lo básico, con lo funcional y de ahí en adelante pues uno lo que lo está despotencializando y realmente pues eso quita mucho tiempo pero ya es muy diferente si yo creo una estructura de conocimiento donde ese conocimiento virtualmente lo transmito porque realmente el esfuerzo mío inicial es de mes y medio, dos meses donde estoy creando los contenidos ya, ya hemos creado como unos 10 videos tutoriales pero son más, son como 30, 40 y esos videos pues es mucho más fácil que tú los veas a tu medida, en tu ritmo y eventualmente me preguntes Eh, temas puntuales cuando no esté especificado en el vídeo, entonces digamos es eso, uy se me fue el tiempo quería hablar menos entonces son esos los dos escenarios que ahí vamos a empezar a crear un directorio de personas comprometidas con el conocimiento autoconocimiento y crecimiento personal donde vamos a pautar sus servicios sus productos, la única condición es tener su página web, no necesariamente tiene que ser con nosotros. Ahora, si no la tienes, si la quieres crear, ahí en el otro escenario lo puedes hacer con nosotros y aprovechar esta oferta en la cual te estamos comprando el dominio y dando una, un año de alojamiento y a la, y aparte pues enseñándote a cómo usar ese dominio y, y esa página web en sí. Entonces, ah, eso solo se hace con 50 sitios web, no más. Ya tenemos actualmente 20 que están trabajando en modo demo, o sea muy probablemente estos 20, no sé si los 20 lo adquieran o no, pero pues sí yo creo que va a haber personas, porque ya hay 10 11 que los están usando, que quieran de pronto pasarse a su dominio profesional. Y eh, estas eh, plazas restantes para completar las 50, pues eh, las vamos a sacar de nuestra lista de, de suscriptores. Y como te digo, pues el precio normalmente, este producto va a quedar en 219 dólares. Hoy lo estamos dejando en eh, 99 dólares, pero solo para 50 Eh, personas, o, perdón 50 sitios web, bueno espero haber sido claro, la verdad pues me tocó grabar este audio así de carrera porque tenemos que hacer muchas cosas esta semana y, y pues quería pues transmitir la información entonces ahí te la dejo, adjunto a este audio pues encuentras los links eh, voy a colocar también los precios y pues ya la decisión está en ti, ah y también voy a adjuntar un audio eh, explicándote la importancia de tener un sitio web independientemente de tu actividad productiva, ok bueno, hablamos, chao